Eh, suma un eslabón más a todos los proyectos que se vienen desarrollando en pos del de trabajo con todo lo que tiene que ver con residuos, con reciclaje y reutilización de elementos que nosotros habitualmente desechamos.、Eh, este es un trabajo conjunto que se viene desarrollando con la Secretaría de Infraestructura y ahora con la Secretaría de, de Servicios、eh, Públicos. De manera conjunta y permanente, y tenemos nuevos proyectos para el año que viene tratando de ir sumando en e s t a s p e q u e ñ a s trabajos que sirven fundamentalmente de educación en la separación de estos elementos que pueden ser reutilizados. En el proyecto este de la recolección de los PET es fundamental la concientización de los jóvenes que son los que. Más andan por la calle y pueden hacer utilización de estos lugares. Y los más grandes, tener no sé, el cuidado, la precaución o la delicadeza de juntar estos elementos y saber cuando vamos a algún lado que de paso hay un contenedor, poder arrojarlos. Estamos ayudando a instituciones de bien público, estamos ayudando a disminuir la basura, que es un elemento tan este, importante cuando uno tiene que estar pensando en el desarrollo de una localidad. Cada vez somos más y consumimos más. Pero si tenemos esta precaución, con estos pequeños este, avances, vamos a mejorar también nuestra calidad.